estaba ida programa de contrainformación busco la <risa> patente en mi mente y el conflicto de la sociedad todos los domingos y lunes de 3 a 4:30 son sac salva al pobre ...en Molotov y Ratia. Esta vaida. Programa de Contrainformación. Todos los domingos y lunes... De tres a cuatro y medio. en YouTube. siento mami, ante su preso político con música rico Miami. Para los sellos somos un puja arriesgado, lo que ganarse en ventas Molotov y Ratia. Estaremos las ruinas fruto del abandono. Despregirás por ahí, valemos un poco. Dejad haz que fue energía en aquellos lugares. Más una asamblea a tiempo discusiones en los bares. Buenos días. Eh, este es Esta Vaida. Nuevo programa en Molotov y Ratia. La frecuencia modular es 91.8 y emitiendo para toda Hernani. Venimos con mucha fuerza y esperemos que os guste este nuevo proyecto que vamos a llevar a cabo aquí en Molotov y Ratia. Pero muchas ganas de contrainformaros noticias, opiniones, música y demás parafernalia que nos preparan pues muchas sorpresas, muchas. Y pues estamos estaremos aquí esta hora y media que pues como he dicho va a estar repleta de información. Así que un saludo a todos y que pues lo vuelvo a decir, que gracias si nos estáis escuchando y que espero que os guste este programa. Esta va a ser la sintonía que de comienzo a pues cuando vayamos a empezar todos los domingos de 3 a 4 y media y los lunes que será la repetición a la misma hora de 3 a 4 y media y pues nos va a dar paso pues esta gran canción de este grupo japonés llamado Envy y, y la canción que se llama Winter The Quest eh, Fantasy Y pues para ser el primer programa tenemos dos invitados en la pecera Así que bueno, pues si queréis saludar eh, a Gara, a Unai, pues aquí tenéis el micro Bueno, bueno, pues como estáis viendo, al final es un poco más agresivo, pero bueno, hay pa' todo. Aquí en este programa vamos a tener música mucho más lasa y eh, también un poco más ruidosa, como podría ser este final. Y el próximo tema que os vamos a presentar, que viene pues de la mano de los dólares, con esa gran intro eh, pues de esta gente venezolana y pues es que en su rollo más eh, cruz, pero bueno, es que aparte del gran grupo que es tiene que ver mucho con la política y nos podemos fijar pues eh, en este gran tema y pues como bien digo, pues este vinilo que tenemos que se llama Las venas abiertas en, en Latinoamérica y pues con el tema La fiebre de oro, pues que os vamos a presentar ahora. Así que os dejamos con esta gran intro y el grupo Los dólares. sido un arma de los poderosos para perpetuar el status quo. Sus amarillentas y amarillistas páginas cuentan muchas veces sólo lo que interesa a las plumas de los tiranos y sus lacayos, y viene a ser el brazo cultural de esta sociedad autoritaria, envenenando a nuestros pueblos con el virus de la desmemoria y mostrando como un destino infalible la opresión del hombre por el hombre. El gris progreso de la civilización, fundamentada en una lectura fatalista de las teorías darwinianas de la evolución basada en la lucha por la supervivencia del más apto. Para quienes soñamos con una sociedad libre e igualitaria es necesario entender a la historia no como un destino manifiesto, no como una cadena interminable de amos y esclavos, sino como un proceso en el que la producción, la civilización y la tecnología van de la mano en la sistematización de los métodos de control que hacen de la vida un lento morir. A través de los medios masivos de comunicación se manufactura el consenso de la sociedad para garantizar el continuo progreso hacia la autodestrucción de la maquinaria capitalista. Este panfleto es en sí mismo un fin de medio, una búsqueda determinada de coherencia en un mundo de incoherencias. Un intento, una aventura de escribir la historia de los perdedores, que nos negamos a empuñar las plumas de los poderosos y apostamos a iniciativas autonotivas para transmitir sueños y rabia, al mismo tiempo que construimos trincheras lúdicas contra el sistema. Busca enterrar las mentiras con las que nos amorrazaron en la escuela, donde nos prepararon para una vida de espectadores, donde nos enseñaron que solo los partidos hacen política, que solo los artistas expresan que solo los vencedores escriben la historia, que solo la televisión habla, que solo el trabajo significa, que solo un falso dios decidirá el día en que la miseria acabará. Es uno que busca aprender del pasado y enaroblar esos fracasos como puños cerrados contra las injusticias de una sociedad autoritaria, buscarnos en una historia en la que hemos perdido para que ahora seamos los perdidos que escribamos la historia. Auro Preto y Minas Gerais son solo una pequeña muestra del nefasto destino que se repitió en toda Latinoamérica. Empieza la dosis de esta vaidad. Bueno, pues aquí este gran tema pues de la mano de los dólares, como bien decía, y pues vamos a presentar pues una de las secciones que pues va a ser habitual en este programa, eh, que va a ser pues las noticias que vamos a encontrar aquí en Escaleria y pues en el mundo y pues donde haya, sea, donde allá lleguemos. Pues vamos con la primera noticia, y es que esta semana, eh, a partir del 9 de febrero, comenzó la Semana Solidaria contra las represalias a los, eh, a los presos en ayuno contra la cadena perpetua, y pues bueno, como consecuencia de la iniciativa col eh, colectiva de más de 30 presos que están secundados con disparidad de formas y opiniones en el Estado español. Las, las movilizaciones contra la cadena perpetua legal incubierta que también está teniendo lugar en otros estados, 14 de ellos viendo sufriendo represalias por parte de la administración penitenciaria. Sancio, sanciones bajo las falsas acusaciones, cambios de celda y registros, traslados, intervención de las comunicaciones, restricciones para comunicar con familiares y compañeros, secuestrados de publicaciones y otros tipos de despropósito. Aparte pues el mismo lunes también recibíamos otra noticia pues de Nuria Portulaz. Bueno, más que una noticia es un comunicado Y pues esto es lo que nos llega. El 7 de febrero de 2009 hará dos años que Nuria Portulás fue detenida en Girona bajo la ley antiterrorista y encarcelada durante cuatro meses. Y salió en libertad bajo fianza. Actualmente se tiene que presentar una vez por semana en los juzgados y no traspasar las fronteras estatales. Ahora están pendientes de la acusación del fiscal y de data de juicio. Aparte, pues, esta semana también, eh, pues, eh, según pues, el TAT, el, han sacado un, pues eso una noticia que os vamos a leer también ahora. Y pone, pues, según el dossier que acaba de presentar el TAT, tortuar en Arcaoco Taldeá. En el año 2009, solo en Euskal Herria, han habido 62 denuncias de tortura. El dossier presenta en Donostia el jueves pasado, según TAT, el año pasado 150 personas estuvieron incomunicadas por parte de la mano de fuerzas policiales españolas y francesas y de ellas 62 han presentado denuncia de tortura. También añadieron que casi todos los detenidos que han denunciado las torturas han recibido amenazas. Así pues que total torturaric es... Perdonean. Estoy un poco nervioso la verdad. Aparte, pues nos llegan noticias desde Álava. Eh, y es que Galluz, Gallizo ha anunciado que la macrocárcel de Langraich estará terminada en el 2011. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias... Mercedes Gallizo ha anunciado que la macrocárcel de Langraich estará terminada, pues lo vuelvo a repetir, en el 2011. Y es que Mercedes Gallizo ha visitado este miércoles el centro penitenciario a la vez de Langraich. Se ha reunido con la corporación municipal de este municipio para exponerles los detalles del proyecto de construcción de la futura maracocárcel de Zabaya. Es que estarán en el mismo municipio que el actual, pero en un lugar diferente. Según ha anunciado, las obras empezarán en verano o en otoño de este año y la macrocárcel estará terminada y lista pues en el 2011. Tendrá 72 20, eh, 720 celdas y será una prisión de tipo medio. La actual cárcel, que tiene ocupación de 615, dejará de tener uso penitenciario y el espacio que ocupa se destinará a otros usos. Aún por definir, ha señalado, no ha dicho si se derribará o se mantendrá el edificio hizo ha recordado que esta tradición eh, no hizo ha recordado que es de tradición que cada vez que se va a construir un nuevo centro penitenciario surgen movimientos comunidades o ayuntamientos que lo ven oportuno pues así que es desde aquí desde el programa pues les queremos decir pues que viva la tradición y Aparte nos llegan noticias desde Grecia, los locales de dos diarios griegos de Tesalónica, Norte, sufrieron daños materiales este miércoles al explotar simultáneamente los artefactos caseros, informó un fuente policial. Pues compuestos de pequeños cartuchos de gas, los artefactos fueron colocados ante la oficina local de Tanea, Gran Diario Nacional y Abriani, un diario popular situado a 200 metros de distancia del centro de la ciudad, la segunda del país. Este tipo de ataques con artefactos caseros, que en general provocan daños materiales pero no víctimas, son frecuentes en Grecia. La policía los atribuye a grupos anarquistas o de extrema izquierda. Pues esto está extraído de la prensa burguesa, que todo que he dicho. Aparte, pues esta semana eh, también recibamos noticias desde Galicia y es que los independentistas galegos detenidos en Compostela denunciaron malos tratos El domingo se manifestó por las calles de Santiago de Compostela el colectivo de extrema derecha Galicia Bilingüe. Entre los asistentes a la manifestación ultra se encontraban el Partido Popular, UPID y, y Falange. A la misma hora y en el mismo lugar, independentistas y defensores del galego, galego iniciaron frente a las manifestaciones que fue protegida por la policía española. El acto de boicot por parte de los 300 personas se saldó con duras cargas policiales en los que los manifestantes se defendieron con piedras botellas y algunas barricadas. Según nos informa Caos en la red de Galicia, entre los detenidos se encontraron dirigentes de NOS Unidad de Popular que sufrieron una brutal agresión en el momento de ser detenidos. Además de la manifestación y la protesta de los independentistas en Alameda, se congregó también un grupo de que querían parodiar la manifestación y en ámbito lúdico dijeron vivas a España y a la policía, disfrazados de guardia civil, de obispo, de flamenco y de torero, mientras una charanga interpretaban pasodobles. Seis de los diez detenidos fueron puestos en libertad tras declarar. Tras ellos han sido acusados de atentados contra la autoridad y desórdenes públicos. Los otros tres de delito contra el derecho fundamental de la manifestación. Aparte, pues nos llega un boicot... ...para todos los que estéis por alrededores de Donosti... ...el 25 y el 26 de febrero... ...y es que el, el boicot este es a la cantante israelí Noa... ...en su visita a Euskal Herria... ...la cantante ha sido invitada por el Ayuntamiento de Donosti... ...para dar dos conciertos, pues como he dicho... ...el 25 y el 26 de febrero... ...desde la iniciativa reivindicamos el boicot... ...a cualquier presencia en Euskal Herria... ...y llamamos a concentrarnos a las 7 de la tarde... ...frente al Teatro Victoria Eugenia... Desde pues, Caos en la red, que también nos llega esta noticia desde Caos, se refiere y como acompañamiento a la noticia decir que no podía ser de otra manera, apoyamos el boicot a este acto y todo lo que se realiza dentro de la dinámica de boicot al Estado sionista y criminal de Israel. Por otra parte, seguimos sin tener noticias de que se haya cancelado el contacto con la empresa francesa Veolia, cómplice y activa del sionismo a través de la construcción del tranvía de del apartheid. El pasado martes contábamos en Suecia si había tenido la dignidad de cancelar un contrato con semejante empresa, actitud de dignidad que, han que no han tenido el Ayuntamiento de Bilbo, gobernado por el tande tandem del PNV Izquierda Unida. Aparte de otra noticia que nos llega desde Madrid... La audiencia nacional se desmarca del caso Atenco por segunda vez y nos dice de todos a larga intentamos intentan desgastarnos no hay intención de resolver estos hechos desde las instituciones porque hay mucho que levantar y no conviene. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Madlaska, volvió a rechazar por segunda vez la denuncia presentada por la organización Women's Link Worldwide, que representa a la catalana Cristina Weiss, por lo, las torturas y abuso sexual que está sufriendo por parte de las fuerzas públicas mexicanas en Sal Salvador, Datenco, en mayo del 2006. Este mismo mes el caso será relevado por la, eh, por la denunciante hasta el Tribunal Constitucional. Según declaraciones de Cristina Baiz, que se reconozca la violación sexual como método de tortura y que se reconozcan las responsabilidades. Actuaron en el operativo como mandos y altos cargos del gobierno mexicano, así como funcionarios del penal donde fu fuimos trasladadas, nos dice. Aparte, pues como va siendo habitual de nuestro compañero preso Amadeu Casellas, nos llega pues un pequeño comunicado, pues como suele hacer él, denunciando el estado de las prisiones catalanas. Pues este comunicado de Amadeu Casellas dice ¿Quién se beneficia de todo esto? Amadeu Casellas denuncia de nuevo el espectáculo desplegado alrededor de las inauguraciones de nuevas prisiones. Y nos dice, Generalitat está gastando cientos de millones de euros en las construcciones de nuevas cárceles, lo que demuestra la gran industria carcelaria y los muchos beneficios que supone para un pequeño grupo capitalista y empresario. Todo esto, cientos de millones de euros, lo pagamos entre todos los catalanes. El cinismo viene cuando se inaugura las cárceles con la foto de Monserratura y el presidente Montilla diciendo que son instalaciones modernas y necesarias. Y que representa que los presos casi somos la envidia de la sociedad porque estamos prácticamente en hoteles de cinco estrellas. Pues yo les digo que se vayan a vivir ellos, como si son hoteles de cinco estrellas que se vayan a vivir y no tendría que decir mi opinión, pero la digo parte pues nos comenta que estos hoteles de cinco estrellas y que cuestan cientos de millones de euros, la sofía catalana debería preguntarse por qué no se emplean en la construcción de pisos y viviendas de protección y se evitaría que muchas personas tuvieran que delinquir para hacer frente a los gastos y hipotecas que nos podemos pagar. Y la última noticia pues que hemos recibido hoy es que esta semana también ha sido muy tensa en, en Grecia y pues que han ocupado un centro cultural, parte han habido disturbios y huelga de médicos de hospital, pues en una intensa semana plagada de acciones en solidaridad con los insurrectos detenidos en el levantamiento en Grecia, el recién ya abierto y pijo centro cultural de Touba en Tesalónica ha sido ocupado. Eh. han anunciado un programa de discusiones públicas sobre la insurgencia y la represión así proyecciones de lucha laborales que se han dado tras la caída de la Junta unos días antes de la manifestación en solidaridad con los insurrectos detenidos terminó en serios enfrentamientos cuando los manifestantes atacaron la comisaría de Tesalónica segunda ciudad más grande de Grecia Esta semana los médicos de hospital han hecho huelga, 48 horas, paralizando casi la sanidad pública del país. El borde del colapso, pues, también pone aquí en este pequeño comunicado. Aparte grupos clandestinos han comenzado una campaña de bombas contra importantes miembros del país. Entre otros ataques que se han hecho son la casa del fiscal antiterrorista que causó pues mm, eh, númeroos daños materiales pero ningún humano y un grupo nuevo llamado eh, fracción revolucionaria atacó otro departamento de policía An ambos grupos pues han anunciado el comienzo de la lucha armada cinco años después del desmantelamiento de el grupo armado 17 de noviembre pues que era una guerrilla urbana marxista leninista. Pues hasta aquí las noticias, lo sentimos por los nervios así, al ser el primer programa, pues espero que nos de, pues disculpar por estos pequeños trabones. Así que vamos para el próximo tema, pues que es de la mano de Fat Fist, este grupo pues desde Vitoria y pues que la canción se llama Kaleco Coloreac y pues que tiene la participación de pues un niño, me parece, de 14 años y pff, que joder, como el niño ya como rapea. Sí, sí, pues os ponemos este tema, pues como he dicho de Fat Fist, de este último disco que ha sacado en solitario en el 2008. Zorri sufritu behar ditugu Zapalkuntza eta irania Onen zergati, onen arrazoi den jakin mina Guztiok dugu eskubidea Lortzeko bizidu ina Egunen baten lortuko dugu berdintasunan uina. Zubaino gehe jo sentitzen dena zure ere mutik bota. Inork ez baitu eskubiderik kolorea ezin gorrota. Fasista eta arrazista da Nació arteko complota, colore mugak gainditueta, de non arteko borroka. Somos distintos y somos iguales entre nosotros, a lo mejor porque en unos sitios hace más sol que en otros, si no, yo no me lo explico, tronco. Nos cambia la piel, el pelo y los rasgos del rostro, pero todos reímos, todos lloramos, o me equivoco. Llegan culturas distintas que se afianzan, y tanto unos como otros se miran entre sí con desconfianza. ¿Sabes qué? Que se jodan los intolerantes de todas las razas. Yo no veo distinciones allí donde la vista alcanza. Algunos marcan diferencias, nos clasifican por un índice. Latinos, moros, gitanos, chinos, negros, blancos, dime dónde está el límite. Altos, bajos, feos, guapos, mujeres, hombres ricos y pobres, joder, si somos símiles. Tan difícil es verlo. Yo creo en un espacio abierto, donde primen el respeto y el entendimiento, porque esas son las armas de la calle y nosotros los que las empuñan. Victoria Gasteiz es mi ciudad y también la tuya. vivos contra el racismo, dame la mano hermano, olvida mi raza, eso no importa aquí todos somos lo mismo, seres humanos a los que nos tocó vivir y compartir la tierra más allá de toda frontera, somos personas capaces de pensar a pesar de nuestra condición social o nuestra cultura el respeto hacia los demás y hacia uno mismo es la primera regla para combatir aquello a lo que llaman racismo Todos tenemos algo en común y eso es el interior de la gente Es evidente que físicamente somos diferentes Pero no por ello uno de los dos va a ser menos inteligente ¿Qué más dará si eres de Oriente o de Occidente? Blancos, negros, chinos, rojos, suizos Todos pasamos fríos si no tenemos un cobertizo En una sociedad llena de perjuicios No seamos suizos yeah, yeah, ante yeah, el racismo yeah, yeah, yeah, yeah. No somos iguales ni tampoco diferentes Solo somos variedad de tanto color entre tanta gente Ni negros, blancos, amarillos o rojos Chicos, somos el reflejo de un mundo tan bello en tus ojos Si quieres verlo, la calle no pone fronteras Es otra miseria, juzgar por tu piel es mierda Además es de mongolos Por eso los valientes cuando se pega nunca les verás y solos De vergüenza, pero no entraré al trapo bien Hoy el hip-hop nos une a todos al asfalto Diles que no importa ni tu raza ni color Miren, por los hombres y mujeres en un mundo libre No sé si me creería si te dijera que aquí es donde empezó nuestra historia Una vez en el instituto nuestros destinos se juntaron y nos conocimos Nos hicimos grandes amigos y juntos decidimos pasar las tardes en este club joven llamado Amaya Para pasarlo mejor hicimos un equipo de fútbol sala llamado Junior Mafia No recuerdo bien los detalles, pero éramos de países diferentes Y a veces jugando me quedaba observando Y te puedo decir que lo que veía aquí era afinidad, compañerismo y buena amistad Algunos hemos sido víctimas del racismo No sé por qué, pero sí sé que en el fondo todos buscamos más o menos lo mismo Juntos crecimos y fuertes nos hicimos Muchos obstáculos superamos en el camino Así que juntemos las manos para mejorar nuestro mundo Juntemos las manos y digamos no, digamos no al racismo, come on. Ya te olvidaste de los hermanos de los cinco continentes, todos aquí presenten su rap, los quiero acampar, espero que mis palabras a nadie molestar, cuatro hermanos a escuchar el techo, sus vidas han dejado, ¿de dónde es mi coche? coreano, ¿de dónde es tu tabaco? americano, me dices que no puedo ser tu mano ¿dónde están los que? Tincearon todos. Perchoac, vayusqueras, vaygas teleras y respetoac, cachendutec. Respeto para todas las personas que convivimos en esta sociedad en las calles de nuestra ciudad. Sin mayorías ni minorías, sin excursiones ni discriminaciones. Calles interculturales de todas y de todos. Estos versos son el reflejo de mi mente y mis sueños. Mi mirada a los colores de la calle y al sentimiento de mis adentros. Hagamos juntos de este sueño una realidad. Por unas calles de colores, respeto y convivencia de culturas. Que las calles canten y sonrían que el único grito que se escuche en las calles, de la V de victoria a la Z de Gasteiz, sea todos los colores contra el racismo, colores gustía que ahora se encontrar dar en contra. Aspaldi jauzida <risa> gizarteko, berdinta berdinda izan belzatxuria, zarredo bea, xenofobia obeto dago, lurran azpian gordea, naiz desberdina izan azalaren kolorea. Bueno, bueno, pues hasta aquí el tema de Fat Fist y muy gran muy buen tema sobre todo pues por esa temática y esos versos y pues está muy completo ese tema Pues también nos vamos a decir que tenemos una vía que pues es el email del programa sí. estabaida.hotmail.com por si queréis enviar alguna sugerencia, algunas noticias interesantes, comunicados, todo lo que os apetezca decir. Aparte tenemos nuestra propia página web donde podréis escuchar los programas. Y es la siguiente, es tabay.wordpress.com La vuelvo a repetir, estabai.wordpress única... o de letreo wordpress.com fácil y sencillo aquí los miembros de la cabina no quieren hablar pero me los miro y no puedo, me río Carmen pa. Y, tira, no no quiera, no, y que sí que... Aparte pues la página web de molotofirratia.com que no profesan religiones, sino, sino que no hacen arte, sino que no practican cultura, sino que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. Después de esta gran intro, pues de un grupo llamado Los Chicos del Maíz desde Valencia que pues nos sorprenden eh, el año pasado con esta gran maqueta pues de eh, El solo del Nega, este componente pues de los chicos del maíz. Y ahora el próximo tema que os presentamos es de la mano de Interlude, un grupo pues de Zaragoza, con este pues disco presentado el año pasado también llamado 10000 ans de vengeance, no sería, no sé cómo será en francés, pero en penguins, algo así. Uy Pues os vamos a presentar también Pues hago una preguntilla ahí de nada Que también va a colaborar aquí el Unai Desde la pecera Unai Habla, habla Que tenemos una pregunta para ti A ver, a ver ¿Por qué el vegetal lleva huevo y atún? ¿Por qué el vegetal lleva huevo y atún? Hostia. A ver por qué lleva huevo y Arturo vegetal Pues huevo porque... Es vegetal el huevo Bueno, piénsatelo Y si vosotros queréis participar ya sabéis 943-556-346 Sé que os cuesta mucho coger el teléfono y marcar estos pocos dígitos Pero intentadlo hacer, venga que es una pregunta que siempre me he hecho, por favor. No salir de dudas. ¿Qué, ¿qué quieres? Bueno, digo, eh, la primera La primera cosa, esa pregunta, que el, el vegetal no solo lleva huevo y atún Que muchas veces nos ponen jamón de york también Otro problema bueno, Para algunos, a mí me parece de puta madre sí. Cállate, cállate Y bueno, yo por lo que veo aquí, me parece que uno de los de los más... Pues de los... La gran problemática de esto de que pongan huevo en los, en los boquetas vegetales Es... Las radios libres, como Molotov, que tienen aquí todo todo forrado con hueveras y hay un que gastarlos, ¿no? ¡Qué cabrón! No te pongo más la voz, te lo digo, aquí calladito en la pecera Y Unai, nos traías un... Eh, una canción, ¿no? Sí, bueno, un, grupo, un grupito de Gastéis así que está empezando, bueno, empezando, ya llevan sus años, pero ahora van a sacar dentro de poco ya una maqueta, alguno de sus componentes, el Ruan, tiene ya una, una maquetilla sacada que podéis descargar en una página, bueno, me imagino que en el blog la pondrá, la podéis descargar aquí en el blog de esta vida. Sí Y la canción es Recuerdos que aparece en la maqueta Y que es pues una canción del grupo Jao Milenario Que va a sacar a dentro de poquito otra maqueta En febrero, marzo, dentro de poco ya la tienen Pues pongo el tema, ¿no? Ahí, ahí va Venga Desde el infierno tú sube el volumen para que esto siga eterno éramos pequeños sin metas ni credos éramos los dueños de un mundo que ya se muerto seguimos lo nuestro quienes han cumplido ¿Cuántos han vendido fruto del olvido humilde por mí no es justo lo merecido dónde te perdí pues yo seguí el camino metió el destino yo me puse de pie Las experiencias, pero olvide la fe Siento la tendencia de volver a caer Buscando a aquel ángel Que aún sigo sin ver fumar y beber para divisar la luz Sufrir y crecer y no mirar a la cruz Es ganar y perder en ausencia La criptud, odiar y querer Es fuente de juventud Entre copa y copa te veo borrosa Fue que silueta, se convierte en hermosa Aprovecha y tira Que soy presa fácil Lo mío es la segunda división como el nazi Yo remuevo cada mínimo recuerdo Y me muerdo la lengua cuando recuerdo que aún muerto. No. no. vivo la vida igual que tú y sabes que otra cosa no, pero no sobra actitud. Yo. No cada mínimo recuerdo y me muerdo la lengua cuando recuerdo que aún muerto. No. No la vida igual que tú y sabes otra cosa no pero no sobra no me digas que el que vive enamorado de ira a menudo se lamenta siempre suspira dice que no a la que le entra no todo el mundo encuentra lo que busca no todo el mundo busca lo que encuentra un hombre enamorado está incompleto hasta que está casado entonces está acabado dicen que al primer amor se le quiere más ya lo siguiente es mejor la verdad no sé yo que es peor pero los amores mueren el olvido los entierra únicamente si no te lleva Pero el más difícil no fue el primer beso, sino el último, y esos duelen. Cuando dicen que están enamorados como locos, exageran. En general están enamorados como tontos y punto. Pero son felices y es bonito aguantarse el uno al otro, no tiene su mérito. Casi una década enamorado, de cada experiencia un pareado. Seguimos en el juego peleando, que es lo importante. Jabo milenario nunca abrazo cabrazo hidalgo semejante. Yo remuevo cada mínimo recuerdo y me muerdo la lengua cuando Recuerdo que aún muerto, no Lo vivo la vida igual que tú y sabes que otra cosa no, pero no sobra actitud, yo remuevo cada mínimo recuerdo y me muerdo la lengua cuando recuerdo que aún he muerto, no. Vivo la vida igual que tú y sabes otra cosa no, pero nos sobra actitud Es nuestro estilo inconfundible, quemamos tu fusible Venimos desde Euskadi y nos traemos increíbles Soy libre de hitles, que este es otro rollo Y por mucho que tú cabes, tú no entras en mi hoyo Así que tú ya sabes de qué peco geo Me toca los cojones, que vengas de colegueo De guapo, de estrella, si yo soy el más chulo A mí me gusta tu parienta cuando va apretando el culo Esto es la ronda master deja que te aplaste Deja que te salten los empatos Antes yo seguro que era de otra forma andando, flojeando, Gianni Perry se conforma En esta puta vida a trabajar para la pasta Con un jefe que te aplasta, que se salta lo que pactas Yo estoy pensando en dedicarme al famoseo Es decir, fiesta tras fiesta y magreo tras magreo Abre los ojos y ya ves que se avecina Te atina y te inclina, un maquetón en tu vitrina Después de todo esto os quedáis media tontados Observando a todos los lados porque no, no estáis preparados Yo remuevo cada mínimo recuerdo y me muerdo la línea recuerdo muerto Bueno, bueno, Unai, ¿qué te ha parecido este tema? Ah, bueno, está bien A mí, a mí me gusta, por lo menos Pero no tengo que ser yo que lo diga, ¿no? Aquí hay que, que llamar algún número y comentar algo, ¿no? Para este... Para Ahí está al, al locutor, Ahí está mencionar. Ahí está, ¿lo vuelvo a repetir o no? Venga, 943-556-346 Próximo tema de la mano de Cop, desde Barcelona, con su nuevo disco Nostrad. Guerrilla de la comunicación. Bueno, tenemos una llamada sorpresa ¿Dónde nos llamas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Me ha colgado Bueno, pues si vuelvo a llamar, lo ponemos. Y no era broma, ¿eh? No era broma. ¿Qué han llamado? ¡Joder! Bueno, pues an anunciamos un en eh, unos conciertos pues de cop que serán para el próximo 13 de marzo en cucutcha y es eh, early reflexions aparte pues habrá boom equitaldia y pues cop el grupo que estaba sonando organizado por bilboco ocupación muy bien Y aparte, pues el 14 de marzo van a estar en Espeleta, eh, pues en el Espeleta con Mercatu Estalian, pues con SA y COP en Iparralde. el próximo tema para también presentar lo que va a ser el concierto del 14 de marzo en espeletaco mercatu stallán ss cop Lambre. y bien ahora ese esto es un nuevo disco mala sangre presentado el año pasado w w -S -S política, del Dando brea. política del miedo con la colaboración de w y oldores del verso ¿Quién eres? ¿Tú, Vemos tu ropa de tira desde el satélite Estés donde estés y aunque protestes Sabes que es en busca de preces De huestes hostiles, en busca del criminal Pero al final salta por los aires civiles Somos la voz Que debes oír de todos modos, si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la presa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro, luchamos por la libertad pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bálvaros pobres de los que nos desobedecen el mundo y las personas que hay en él nos pertenecen las dirigimos rectas, derechas rígidas, no hay otro misterio el miedo nos hace vigilar ¿cómo comprenderás? la solidaridad no es nuestro fuerte, nuestros problemas niegan el diferente, eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo lo que más entero no les damos ni pena, no, no no les importamos una mierda como en mi boca palabras como si fuera el enemigo, es triste porque seguro que imaginan lo mismo, y los acomodados con mentes perturbadas subyúgan y esto es lo que piensan estos hijos de puta dame tu pasta, tu vida tu sangre, lo tuyo mío, tu suda que a mí me la suda que ladres, mi sentimiento te culpa por hacer el mal es nulo y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro el dinero siempre es dinero venga de donde venga, mi vida peligra pero merece la pena os manejo camuflado en un traje, el manejo huevo Bueno, yo forí para vosotros, pero sí del pueblo. Soy siervos parte de mi dominio. Te protejo tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. La vida de mierda nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto o drogado. Yo digo no a estos hijos de puta política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha. ¡Sí! decir con urgencia, mucho discurso y propaganda la mentira es vuestra ciencia son armas de doble filo, los mismos que te prometen paz, hablan de guerra para que no duermas tranquilo y así se hacen con el poder de la población amedrentados por los medios de comunicación utilizan el miedo como arma política, yo solo disparo al de con mi no. cumplen tus sueños, no. son tus dueños no. dejan opción, solo nos queda el margenio se ve la intención cuando intentan decir, no. creas no. que no quien no cree en, en el país Lidia, libertad ficticia Siempre te apunta una ley, palacios de injusticia no, no se puede vivir al borde del abismo Ellos en nuestro lugar harían lo mismo Yo soy David Bueno, pues el próximo tema. Ha dedicado pues a todos esos menores en centro, pues que igualmente son cárceles. Que sean centros de menores, son cárceles. Y pues para ellos esta canción que se llama Paso a Paso, que así nos educa y f, así desde tan pequeños ya no, no hay ninguna posibilidad de f, seguir avanzando en, f, en su vida. Ya desde 14 años, 13 años encerrados, pues no, no es normal. Y que pues esta canción llamada Deformatorios, pues para ellos. Yo soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre yo pienso bien. Hacerte odio, venganza, yo no quiero envejezatetan Dame tu puta cartera que hoy nos vamos a joder Que nos vamos a joder Bulto, adulta, que hostias me decís Escurriendo el bulto, tú vete a tu jardín Esperanza asquerosa, me supo entenderme cuando yo era un chavalín Con mis 16 añazos me habéis encerrado aquí Me habéis encerrado aquí Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga, yo me drogo aún más robo con intimidación robo con la trabaja y vendo droga y yo me drogo más de esperanza asquerosaper asquerosaper asquerosa nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín Desde hoy entenderme cuando yo era un chavalín desde hoy entenderme cuando yo era un chavalín desde hoy entenderme desde entenderme desde entenderme cuando yo era un chavalín cuando yo era un chavalín cuando yo era un chavalín cuando yo era un chavalín desde hoy entenderme desde hoy entenderme cuando yo era un chavalín cuando yo era un chavalín nadie supo entenderme Haumbado, tienes todas conmigo y no tengo fuerzas para escaparme. Estás es mi aniquilación. Yo no quiero hablar con nadie. quedar conmigo, dices que soy un cobarde. Bueno, bueno, pues los que nos han llamado eran de Crocombo Potombo. Aquí estamos, aquí estamos. No sé si soy algo. Bla, bla, bla, bla, bla, sí, sí, sí. El otro, yo, ¿no? Yo me estoy, yo me estoy oyendo yo Vale, me estoy oyendo. pues mejor ponte en el otro también Bueno, pues que estábamos ahí en la llamada Se ha cortado, pero bueno, ya la respondéis aquí A yo ver, os... a ver, lanza, lanza Espera que os digo, ¿eh? Ver, la, infra un... la infraestructura los de los 5 millones de de becarios que tenéis ahí. <risa> Espérate porque es buenísima. Porque el vegetal lleva huevo y atún y aparte nuestro compañero Unai ha dicho que también lleva jamón, ¿no? ¿Por qué el vegetal lleva huevo y atún? Hija? No, no, lo curioso <risa> es, lo curioso <risa> es por qué los vegetales o sea, llevan cosas, o sea, qué decir. ¿Ya habéis visto vegetales? ¿Por qué lleva pan? ¿Eh? Sí, <risa> ya viste vegetales? Bueno, no, no voy a decir que esto es políticamente incorrecto, así que no me voy a meter. <risa> ¿Por, qué lleva ¿Por qué lleva jamón el vegetal, no? Jamón, atún y huevo, ¿no? Es eso vida, ¿no? El árbol. Eso... Oh, tú, eso... eso... Santa y jamón. Porque es natural, porque es, es natural. natural, es vegetal. Crecen los árboles, ¿no? Claro, eso... Es producto interior bruto. Sabes que en, en, en, el, en el Serengeti el León, no, la gacela Thompson está considerada un vegetal. Porque todo el mundo se alimenta de ella Es como si naciera, si brotase de, de la Tierra Es como un natural Bueno, o sea, bueno, no sé si me habéis sacado de la duda Pero bueno, ahí lo habéis dejado, ¿no? Pues muchas gracias Y voy a continuar yo aquí con el programa Vale, vale Venga, vale. gracias, ¿eh? Bueno, continuamos con una canción De un grupo de Zaragoza Llamado Vision Tunnel ...esta canción llamada Era del Vacío... Bueno, bueno, ya supongo que os habrá gustado este tema porque es así muy lasa y lasa y con ese emo, pues, por roca y inconfundible, pues ahora os dejamos con otro tema de, pues de Doctor Deseo con su nuevo disco Sexo, Ternura y Misterio, donde acaban las palabras... Cada día es distinta y mejor. Busco a fiegas secretos, palacios perdidos que alumbre las puertas del cielogua sabreando el planr de las cumbres que se desliza golos en tu abismo Valleve las tentaaciones, misterios gofosos, espuma de mar y pejagos. Donde acaban las palabras En tu piel hay respuestas preguntas que solo se pueden soñar acariciar con la vista bailar con los dedos llorar por tus poros en tus labios de tus sontes que nunca sea de la vez en está firmme en tu vientre sentirme pequeño y can grande a la vez desaferme en tu vientre Bueno, pues a falta de 20 minutos para grabar el programa eh, Os dejamos ahora con un tema de la mano de Producto Interior Bruto De este cantautor conocido en Madrid Honestidad pensar en días que llegarán No quiero engañarte Lo que es lo que kia es lo que ves honestidad si vienes prepárate para caerte y para levantar después no te aseguro ganar solo te prometo que voy a darlo todo Look at, look at Look at, look at. Bueno, cortita pero intensa esta canción de este cantautor, como he dicho, Proyecto Interior Bruto. Y ahora pues os presentamos un tema de Ari, bastante viejo, pero bueno, que tiene su reivindicación y por eso lo queremos dejar aquí plasmado. Y canción la canción se llama Asco y Vergüenza y pues aquí tenéis este tema bastante interesante por su lírica. Venga, Ari. al día, me cago en el estado, no es manera ni modo de tratarnos, quiero olvidarlo en el sofá, me acomodo, pongo la tele como de costumbre, la caja tonta a mí también me deslumbra, zapping tras zapping, dejo el telediario, este mundo es un puto calvario, empiezo a ver imágenes desoladoras, barbarias que acontecen a cada momento y hora, como puede ser que un hombre mate a su mujer por las razones, que sea no hay excusas, joder, y qué me dices de que abusa de sus hijos redime sus pecados delante de un crucifijo pienso que está pasando la gente está loca ya no hay cabeza y la cordura es muy poca como ser humano y por mi naturaleza lo único que siento es asco y vergüenza es la verdad si ofendo lo siento son cosas que pasan no me las invento asco y vergüenza es lo que siento son cosas que pasan no me Escuchando cosas desagradables, la gente en África pasando hambre. Mientras otros lo pasan a lo grande, ellos se convierten en fiambres. Ay, Dios mío, porque los que pueden no les ayudan. Les domina la avaricia, les domina la gula. Si no saben cómo gastar esa fortuna, llévenles comida, llévenles vacunas. Va por ustedes, señores presidentes, hagan algo positivo, algo por la gente. Dejen ya de robar y de creerse más que nadie. Aprendan de una vez a comportarse como es debido. Yeah. Telefónica me debe, centavo tras centavo no parece tan leve. Porque si sumo todos esos centavos, podría comprarme hasta un Mercedes, por favor, teléfono gente tan a los animales para defender ellos irracionales estoy cansada de tantos anormales hay que cambiar este sistema porque ya no vale ah, soy vergüenza es lo que siento <risa> son cosas que pasan no me Una mano esclava, el consumismo sin más la desampara, todo por nada, jornada tras jornada, ya sabemos quién se lleva la millonada, un gran castigo seguro nos depara, estoy convencida, ya estoy preparada. Soy consciente, entro en el juego, por eso a veces escapar de todo el juego, asco y vergüenza en mi cabeza, dicho alto y claro con rudeza y crudeza, es la verdad, yo si ofendo lo siento, son cosas que pasan, no me las invento. Asco y vergüenza, es lo que siento, son cosas que pasan, no me las invento.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 ...en Molotov y Ratia. Esta vaida. Programa de Contrainformación. Todos los domingos y lunes tres a cuatro y medio. en YouTube, siento mami, antes un preso político con músico rico Miami. Para los ellos somos un fichaje rescatado, lo que ganarse en ventas Molotov y Ratia. Estaremos las ruinas fruto del abandono. Desperigadas por ahí, valemos un poco. Dejad habrás que follar energía en aquellos lugares. Más buena asamblea a tiempo discusiones en los bares bueno ya estamos finalizando el primer programa de esta vaidad recordar que pues mañana vamos a hacer la repetición a la misma hora de 3 a cuatro y media y pues la semana que viene también nos encontraremos aquí pues el domingo de 3 a 4 y media y Aparte, pues deciros que también podéis acceder a nuestra página web, estabai.wordpress.com Con esta canción de Blunt, Ladrones de Almas, para aquellos que destrozan nuestras culturas. De eso hablan, que la voz... No lo podáis apreciar mucho lo que dice <risa> algunos. Y nos despedimos ya aquí y os dejaremos ahora eh, una canción más y, bueno, con una frase nos despediremos nosotros, pero con una canción y os dejaremos paso a Crocombo Potombo. Así que os dejamos esta frase de Luca Casirini. Yo en, yo en cambio creo en la revuelta, la rebelión, en un recurso enorme para la humanidad que pide justicia. Mi problema es evitar que se transformara en guerra por el imperio. Porque es ahí donde se derrota a la humanidad. Porque ese es el territorio de los criminales que nos gobiernan. Pero violar a las leyes injustas, las zonas rojas de la injusticia, es un problema que está siempre al orden del día. Y hoy más que nunca, hacerla a través del conflicto y del consenso de la desobediencia social difusa también. Así que con esa frase nos despedimos. Os esperamos el domingo que viene. Si no, pues en eh, nuestro blog. Así que os dejamos con este tema de EINA, Ex Inadaptats, este grupo ya conocido de Vilafranca del Penedés, Cataluña, Paísos Catalans y la canción se llama La lluita armada, la lucha armada. seul tous ceux qui devaient m'arriver me sont advenus que sont mes amis devenus que j'avais si prétenu tant aimé? je crois qu'ils ne furent pas bien semer ils furent trop clair semer et ainsi sont disparus de tels amis m'ont mis en mauvaise situation car jamais aussi en main côté je n'en viens seul en ma maison